Miguel Pedrero ¿Qué tal? Muy buenas ¿Eh? Actor de reparto <risa> claro, <risa> Miguel Pedrero Pedrero Me, conformo, me conformo. Le toca <risa> la pedrera <risa> no, no me conformo Balú Carvayal, ¿qué tal? Muy bien este, Mejor actor veterano <risa> Jolidez No, yo como el ministro, yo en los cortometrajes Yo en los cortometrajes <risa> A mí no me sale el nombre ahora del actor, pero es que Manuel Carveal tiene un parecido enorme, enorme. ¿El nombre de eh, a, no, hombre, Brad Pitt? Brad Pitt no, no, no, no, no. Me, me lo has quitado. Más, de la más boca guapo que Brad Pitt. Más guapo que Brad Pitt. Sí, sí, sí. Y el pájaro es pino. Juan sí. Juanjo es el mejor... <ríe> el parado, no al mejor documental. Pero <ríe> bueno, ¿quién va a ganar hoy?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 en cuanto detectemos una llamarada, una fluctuación así fuera de lo habitual para poder hacer algo. Es que hasta, hasta que no pongamos allí un astronauta, no vamos <risa> sí. a Una bandera, sí, hay terreno. que poner una bandera. Y ha dicho, ha dicho, ¿sabes? ha dicho Juanjo una frase muy buena, ¿no? El sol no es sólido. Es fantástica. El eh, sol no es sólido. Gracias. <risa> <Sí. se> <risa>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 Y es ¿En, que es, ¿En qué mundillo me dices que era el apodo en, de... en el mundillo de estos temas, o sea, a mí siempre me recuerda recordar. y Silvia me lo ha certificado a Unity Johnny, Johnny Depp. Johnny Depp. Sí, Johnny Depp. Concretamente en Eduardo Manuscu. Pero, pero no, no. Es verdad. Le he especificado, he dicho. Sí, me ha salido una foto, digo, es verdad, se parece. Digo, pero en sus tiempos más bajos. ¿Pero de, ¿De quién? ¿De Johnny Depp o de no, Maruca? De eh, de de yo creo que... Más que a Johnny de Depp. De es a Jackie Sparrow. Que me ahí sí tenemos. Eh, eh, no, no, no. Es que eh, además ahora están unos anuncios que se ponen ahí como en el desierto de, de, de, de la... Sí, de Enterrando, sí, sí. ahí sí, sí te das un aire. Y ya con la moto vamos a ir. Sí, es mi vocación, la de enterrador de toda la vida. Yo toda la vida en el Mira, que eh, estamos en lo cierto, Manuel. Juanjo, cuéntanos, háblanos de robots asesinos.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 pero también la hacemos contigo. A ver qué cuentan los oyentes. Considero que no debería prescribir ninguno de los delitos que no se pudieran resarcir. Pues Raúl, ¿qué nos han dicho en las redes sociales? ¿Qué derrota es más preocupante? Dice el 49%. Participación, su opinión, crítica, su aportación, en fin. Hola Juan Ramón, Yo soy el jubilado de Valencia del Mar y me han quedado 700 euros de jubilación. Muchas gracias al Sina y Onda Cero por estos relatos tan mágicos. A veces, cuando os escucho, pienso que el mundo puede cambiar. ¡Hacemos radio! Juntos. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Onda Cero. En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa.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 activos electrónicos sexuales como por ejemplo en el año pasado el 18 de octubre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 El coste es de 400 euros para matricularte. Y cuando yo estaba leyendo la noticia, me estaba. Ah, perdona, ¿Y cómo te examinan? Pues lógicamente. <risa> el, el, el, ¿El TFG cómo hace ese trabajo de grado Se llevan a un poseso. y poseso... ¿Es poseso, poseso, no, no, <risa> Pues yo me imagino que esto viene a ser algo así como en España <risa> tenemos eh, lo que se llama el certificado de idoneidad. O sea, eh, quienes estudiamos teología podemos solicitar el, el, ese registro, ese certificado que se llama de idoneidad, para poder impartir que a las es de, de religión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 ...interaccionando es en que estaría, el del, Imagino que los el rayos cósmicos le estaría... ...la radiación cósmica le estaría afectando constantemente. Y, y luego, ...unos lado, índices claro. mayores que, que en la Tierra... ...y entonces el organismo se defiende frente a... a, ¿sí? a claro, a, pero a el guajero. sistema inmune no es una cosa... de no un ser vivo, forma parte del cuerpo humano. No, pero, pero Esta es alerta... Es una el sistema inmune no significa que eh, haya una agresión. El sistema inmune... Eh, ...hay muchos mitos, muchas leyendas sobre el sistema inmune...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 entre cien metros y un kilómetro, que son como los muy chungos para la Tierra, ¿vale? Y entonces estos son los que nos tendrían ya efectos catastróficos. Y para descubrir el otro 70% por ciento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 de un determinado ámbito de, de captura Vamos a de esa. Eh, Imaginaros humano. lo que puede ser ahora eh, enfrentarse a esto por, por todo el tema de las fake news. Entiendo ¿no? perfectamente lo de la llamarada letal. <risa> <risa> una oficina, bueno, parece que se reactiva a una investigación ovni del gobierno de Inglaterra, Manuel Carrera. Ojalá, ojalá, eso siempre estaría bien. Pero es lo que intuye Nick Pope, que fue el civil que trabajó unos años en un comité,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 de este estilo del mundo de los primates que los seres humanos lo somos también, debemos imitarlos un poquito más porque nos dan muchas lecciones Sí, bueno eh, la verdad es que nosotros nos ayudamos ahora mismo con la adelantancia de otra manera, pero sí. seguramente que en épocas ancestrales pues pasaría ¿no? sí, claro, ¿no? sí, Bueno, pero sí. eso es otra cosa vale. <risa> No, pero eso claro era incluso... entre, Pero eso era también un poco la, las clases sociales, ¿no? Que sí. las señoras y, no daban y, de mamar a y, sus y, hijos. Y una forma de disimular está la madre y, y, y, y aguántese usted. Y traían no, hombre, a, no, no. a la del pueblo correspondiente, que además solía tener bastantes sí, hijos alabante, y traía una traía, leche mí, estupenda. No, bueno. eso es una costumbre que todavía existe en las sociedades poligámicas. No más de crías sí. en, en, en, en una familia mormona, por ejemplo. Sí, pues eso es otra cosa, claro.